Música experimental o electroacústica. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del programa OZONO que se transmite por Radio Universidad de Occidente. Saludamos a quienes nos escuchan en el sistema multiplex en radiovisión.com.mx, un saludote para todos ellos. Y también en FM, la técnica y las radios de Cadena C, así como en diversas emisoras alrededor del mundo. Su servidora, Fátima Flores, está en la conducción y Álvaro Robles en la producción. El día de hoy tenemos preparadas varias piezas musicales para compartir con todos ustedes, así que iniciamos el programa de una vez con la primera melodía interpretada por S. Mark, con esto que se titula Im Slaughter. Sonos Música instrumental Con him Slower nos ha interpretado Smart Vámonos rápidamente con la siguiente interpretación del día de hoy Y esta es extraída del álbum Thunder Force Ejecutado por Brian Sells y Calvo Hydro M Esto se titula Dual Storm Sonos, música experimental Y del álbum Thunder Force escuchamos a Dual Storm, interpretada por Brian Sales y Carbo Hydro M. Y pues, continuando con el programa, es el turno ahora de quien se hace llamar House to Great, interpretando del álbum Final Fantasy VI la melodía Sized with It. So Electroacústica Isaac Widforry era lo que nos ha interpretado House to Great del álbum Final Fantasy. Nos queda el tiempo suficiente para mandar una última melodía en esta edición de ozono. Así que vámonos con God interpretando Beam Comet, extraída del álbum Metroid. OZONO Música Experimental son electroacústica con Ice Beam Comet, ejecutada por God y extraída del material Metroid. Es así como hemos llegado al final del programa. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al correo electrónico saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio UDO y al sistema multiplex como .com .mx FM la técnica en Argentina y la red de emisoras de la cadena C, también en diversas estaciones de radio alrededor del mundo, se despide de ustedes, Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción. En definitiva, la tecnología permite controlar con precisión los parámetros del sonido, altura, intensidad, timbre y duración.